Si usted retrocediera a los tiempos del Imperio Romano, se sorprendería por las similitudes entre esa sociedad impía y nuestra cultura. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo un seguidor de Cristo puede verdaderamente vivir como Jesús en una cultura hostil al cristianismo? Hoy, el doctor David Jeremiah enseña la exhortación de Pablo a los cristianos que vivían en Roma en su mensaje, «Nunca pensé que vería el día cuando cambiar de parecer podría salvarle la vida». El doctor Jeremiah les presenta a los creyentes el reto de tomar la decisión radical de presentarse totalmente a Dios. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Hemos aprendido en las semanas pasadas que vivimos en una cultura que está en caída y en dirección equivocada, Hemos aprendido eso partiendo de algunos de los temas que hemos considerado y que aparecen también en el libro que he escrito. Y hemos hablado de siete de estos temas, y el libro los contiene cada uno en un capítulo. El libro contiene diez capítulos, nueve de los cuales hablan de asuntos culturales que nos afectan hoy. El capítulo final, que empezamos hoy en este programa de radio, es un capítulo lleno de información que nos ayuda a entender cómo vivimos como creyentes en medio de una cultura que está en caída libre en la dirección errada. Vamos a hablar de eso en los próximos dos programas, aquí, en Momento Decisivo. Espero que usted no se pierda ninguno de los pensamientos de este mensaje esencial sobre lo que significa para nosotros, como cristianos, vivir en medio de una cultura que se opone a Dios. Hemos titulado a este mensaje, «Nunca pensé que vería el día cuando cambiar de parecer podría salvarle la vida». Estamos agradecidos a todos ustedes por su respaldo a Momento Decisivo, Y les agradecemos por lo que hacen para que este programa sea posible. Así que, abramos nuestros corazones y nuestras mentes y empecemos esta lección. Estamos hablando de lo que debemos hacer cuando cambiar de parecer podría salvarle la vida. Pensé que nunca vería el día cuando tantos pensarían que el matrimonio es obsoleto. Pensé que nunca vería el día cuando se marginaría la Biblia en nuestra cultura, en toda esfera del gobierno e incluso, más trágico, en nuestras iglesias. Pensé que nunca vería el día cuando los ateos estuvieran tan furiosos Por todas partes, a donde voy. ¿Hay quien me hace esta pregunta? Doctor Jeremiah, yo sigo a Jesucristo. ¿Cómo se supone que debo hacer que esto funcione en este paradigma en que estamos viviendo? ¿Cómo se supone que debo vivir por Cristo cuando todo lo que me rodea parece estar desintegrándose y a veces incluso mi propia iglesia no defiende las cosas que siempre ha creído? Me he visto obligado. a dar respuestas a estas preguntas porque son asuntos que yo mismo he traído a colación. El hecho de que este tipo de preguntas siga aflorando me ha hecho recordar un pasaje bíblico sobre el que he oído predicar desde mi juventud. Pasaje que fue escrito a otra generación que vivía en un tiempo muy similar al nuestro. Pablo les escribió estas palabras a los cristianos de Roma que vivían en el imperio romano cuando ese imperio se mostraba extremadamente hostil contra el cristianismo, después de enseñar en su carta la doctrina de la fe y explicar el lugar de Israel en el plan de Dios, empieza la segunda parte de su libro con estas palabras familiares que leemos en Romanos 12.1. Así que, hermanos...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 ¿Qué debo hacer al atravesar este tiempo tan confuso? No podía haber habido respuesta más clara que estos dos versículos. Porque aquí, en Romanos 12, se nos dan órdenes de marcha, instrucciones, por así decirlo. En primer lugar, se nos dice que debemos tomar una decisión radical. Repítalo conmigo. Una decisión radical. El escritor Pablo dice aquí, que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios. Y lo dice, no de una manera simplemente normal. Empieza ayudándonos a entender que esta decisión es crucial. Dice, así que hermanos, yo les ruego, como alguien lo ha dicho, pongo mi brazo sobre sus hombros y les animo a que tomen esta decisión radical de presentarles ustedes mismos a Dios. Esta es una de las expresiones favoritas de Pablo, cuando quiere que algo se vea como teniendo importancia vital. Lo que está diciendo es esto, al considerar ustedes su vida como cristianos y la misericordia y la bondad que Dios les ha mostrado, es tiempo que ahora den un paso al frente a favor de su fe, les animo a que tomen una decisión radical. El mundo secular dice, un comentarista de la Biblia, nunca entiende la motivación del cristiano. Enfrentado a la cuestión de qué es lo que motiva a los cristianos, los no cristianos mantienen que el cristianismo se practica simplemente con propósitos de servicio propio. No pueden comprender que podemos amar tanto a nuestro Dios que estemos dispuestos a entregarnos en sus manos, pero eso es lo que Pablo nos pide que hagamos. Podemos debatir hasta el cansancio todas las cosas que marchan al revés en nuestro mundo y en nuestra nación, pero en realidad, antes de afanarnos por todo eso, tal vez necesitamos echarnos nosotros mismos un buen vistazo. La Biblia dice que a fin de que podamos atravesar este tiempo confuso, tenemos que empezar con una decisión radical de parte nuestra. Recuerdo haber oído un mensaje por radio en una ocasión. en la que el predicador hablaba de cuál debe ser la motivación en el corazón del creyente. Recuerdo que él dijo, toda persona cuando se ha entregado a Cristo debe vivir el resto de su vida como una posdata a Dios que dice, posdata, te amo. Me pregunto si acaso no hemos perdido algo de esa urgencia en nuestra fe y hemos determinado que a lo mejor podemos salir adelante en estos tiempos confusos evitando ser demasiado radicales en cuanto a nuestra fe. Algo así como cristianos del domingo o como alguien lo dijo cristianos del servicio secreto ¿conoce usted algunos de estos en segundo lugar esta decisión radical no solo es crucial sino que también es comprensiva la palabra presentar aquí significa traerle una ofrenda al Señor y es una imagen de los sacrificios del Antiguo Testamento en donde las personas traían sus sacrificios y ofrendas en las manos para presentárselas a Dios Pablo usa eso y dice, quiero que ustedes se tomen a sí mismos y se presenten a sí mismos a Dios. Cuando habla de nuestros cuerpos, no está hablando simplemente de carne y hueso, está hablando de la totalidad de lo que somos. Está hablando de que vengamos al Señor y digamos, no sé todo lo que está pasando allá afuera en el mundo Ni sé cómo voy a poder salir adelante, pero Señor, la única manera en que podré atravesar esto es si estoy totalmente bajo tu control y a tus órdenes, así que te presento mi cuerpo totalmente para que tú tomes el control de mi vida. Cuando yo era un adolescente, solíamos ir a campamentos durante las vacaciones escolares. Por lo general, en la noche final del campamento, nos reunían alrededor de una fogata y eran momentos muy emotivos. En cierto momento... Nos daban un trozo de leña y nos decían... Si quieres darle tu vida por completo a Jesucristo... Utiliza este trozo de leña como testimonio y échalo al fuego. Recuerdo que yo lo hacía. Recuerdo que cada año decía... Este va a ser el año en que realmente... Voy a servir al Señor de todo corazón. Pero al año siguiente... Yo estaba de nuevo ante esa fogata... Tratando de figurarme qué es lo que me había salido mal... El año anterior. Pero... Hay algo muy especial en cuanto a este cuadro y la disposición de parte del creyente de entregarse por completo a la causa de Dios. Quiero decirles algo que tal vez no lo hayan oído antes, pero cristianismo a medias no va a servir de nada en la cultura en que vivimos. Simplemente no sirve. En Romanos 6.13 lo dice de esta manera, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, es decir, sus brazos, sus piernas, su entendimiento, su oído, a Dios como instrumento de justicia. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo, primero, en este pasaje de las Escrituras, es que a fin de funcionar, a fin de ser fieles a esta cultura, uno tiene que presentarle todo lo que tiene que ver con su persona a todo lo que sabe de Jesucristo. Si usted se pregunta si en realidad alguna vez ha hecho eso, tengo que decirle con toda certeza que usted no lo ha hecho. Porque si lo hubiera hecho, lo sabría. Si usted hubiera tomado una decisión tan importante, sabría que la ha tomado. Es crucial, es comprensiva. Pero noten también que esta decisión es costosa, muy costosa. Esto... <ríe> No es para enclenques. Esto no es un paseo en el parque, amigos míos. Esto no es credulidad fácil. Noten lo que dice, en sacrificio vivo. Usted dice, pues bien, doctor Yeremaya, eso es una perogrollada. Hay una desconexión. Es un contrasentido. Los sacrificios no viven. Están muertos. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran animales muertos, Pero en el Nuevo Testamento, los sacrificios son creyentes vivos. Dios dice que así como el animal era consumido totalmente en adoración al Señor, nosotros debemos consumirnos en nuestra consagración a Jesucristo. Esto me apasiona porque me doy perfecta cuenta de que nos hallamos en un punto muy vulnerable. Si continuamos simplemente tratando de ser cristianos lo suficiente como para que nuestro nombre conste en alguna lista... vamos a caer víctimas en la cultura en que vivimos. Así que, ¿es una decisión crucial? ¿Es comprensiva? ¿Es costosa? Y la Biblia dice también que esta decisión es creativa. Dice que debemos hacer esto a fin de poder servir al Señor. La palabra que la versión Reina Valera traduce culto, significa servicio religioso espiritual. ¿Cuántos saben que una vez que uno le dice que sí al Señor en todo, él haya algo... para que uno haga, un joven vino a hablar conmigo y me dijo, ¿sabe pastor? Le oigo hablar mucho en cuanto a la voluntad de Dios y quiero saber la voluntad de Dios, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Como saben, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios algo misterioso, que tal vez uno tiene que ir a algún místico o hacer algo especial y meditar por meses para hallar la voluntad de Dios. Pero, ¿saben? ¿saben? La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Si usted quiere buscar la voluntad de Dios para su vida, ahí es donde empieza. Busque en la Biblia la voluntad de Dios para mañana y sus mañanas. Se convertirán en más mañanas hasta que muy pronto la voluntad de Dios será parte de su experiencia de todos los días. Mi padre solía decirme cuando hablábamos de esto, David, mantén el carro moviéndose. Es mucho más fácil dirigir un coche en movimiento que uno que está detenido por completo. Y él tenía razón. Así que, permítame preguntarle, ¿qué está haciendo usted ya para el Señor? ¿Qué está haciendo en estos momentos? Usted dice, pues bien, estoy esperando que Dios me muestre su voluntad. No, no. Usted nunca la hallará de esa manera. Haga ahora mismo lo que Él le ha llamado a hacer. Puede ser algo sencillo, puede ser algo que usted piense que es insignificante. Pero si usted hace hoy lo que Dios le dice que haga hoy, Él le abrirá el pasaje entero para sus mañanas y así usted estará en la voluntad de Dios. La Biblia también nos dice que esta decisión es creíble. Me encanta la forma en que las escrituras desdoblan esto. Dice que cuando se viene al Señor, uno se presenta al Señor de esta manera. Dice que es lógico que es creíble. La versión Reina Valera dice que esto es nuestro culto racional. La palabra que aquí se traduce racional en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento es la palabra lógico. Esa es la palabra. Es lógico presentarle su cuerpo al Señor Jesucristo. Es lógico tomar esta decisión radical porque la única manera en que usted va a poder salir adelante en la ciénaga de nuestra cultura y con su fe intacta es determinar de una vez por todas que Jesucristo será el centro de su vida y que usted va a abrazarle con todo lo que es y lo que tiene, sin ninguna reserva, sin que haya nada en el piso a lo que usted desearía aferrarse en el camino a Él. Usted entra en esa situación totalmente convencido de que esta es su vida. Un comentarista lo dice así. La verdadera adoración no consiste en oraciones complicadas o impresionantes, liturgia intrincada, vitrales, catedrales, velas encendidas, ropajes vaporosos, incienso y música clásica sagrada. No requiere gran talento, destreza o capacidad de liderazgo. Muchas de estas cosas pueden ser parte de la adoración externa, pero son aceptables ante Dios solo en el corazón y entendimiento del adorador que se concentra en él. El único culto espiritual de adoración que honra y agrada a Dios es la devoción y alabanza sincera, de amor, sensata, de corazón de sus hijos. Así que, lo primero que aprendemos para poder salir adelante en esta cultura es que debemos tomar una decisión radical. Aquí quiero detenerme por un momento y preguntarle. ¿Ha tomado usted ya esa decisión radical? ¿Le ha dicho al Señor, Señor, todo lo que soy... Y todo lo que espero ser jamás, te lo entrego a ti. Lo que estoy tratando de ayudarle a entender es esto. Si usted quiere tener un pie a un lado de la cerca y el otro al otro lado, si quiere ser cristiano por un lado, pero también vivir en la cultura por el otro, se predispone a una experiencia muy desalentadora y a la derrota. No es posible hacer eso. Así que, Eso es lo primero. Tomar una decisión radical. Esto es lo segundo que vemos en Romanos 12. Una determinación radical. Noten lo que dice en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Permítanme explicarles lo que esto quiere decir. Hay dos palabras en este texto. Una es conformarse. Y la otra es transformarse. Toda persona está bien sea conformándose... o siendo transformado. Conformación quiere decir que uno está permitiendo que el mundo lo presione para ser como el mundo es. Dice, no se conformen a este mundo. No permitan que el mundo los presione en el molde para ser como ellos. Usted dice, pues bien, ¿cómo sucede eso? Permítanme darles algunos ejemplos. Una de las grandes herramientas, como ustedes bien pueden entender, es la televisión. La televisión es una de las grandes herramientas del enemigo para insensibilizarnos a lo que sucede en el mundo. Recuerdo cuando empezó la televisión. Mi padre, que era predicador bautista, no estaba seguro de que debiéramos tener uno de esos aparatos en casa. Se predicaba toda clase de sermones diciendo que la televisión estaba siendo operada por el príncipe de la potestad del aire. Satanás estaba en la televisión. Así que mi padre... finalmente, después de mucho tiempo, al darse cuenta de que nosotros nos íbamos a la casa del vecino para ver televisión, se figuró que sería mejor que nosotros tuviéramos una en casa. Así que compró un televisor de aquellos que tenían la pantalla redonda. A lo mejor, algunos recuerdan esos días. Y mi padre se sentaba con nosotros para ver televisión. Pero cada vez que salía un comercial sobre cualquier cosa que él pensara que era malo, Por ejemplo, si había un cuña comercial de cigarrillos o de cerveza, él se levantaba y apagaba el artefacto y después volvía a encenderlo cuando pensaba que se había acabado. En ese tiempo, no había control remoto. Yo era el control remoto muchas veces. Tenía que levantarme y apagar. Papá decía, David, apágalo. Y yo lo apagaba. Ahora, nos reímos por esto porque parece estrafalario y extremo. Pero... ¿No es interesante, amigos y amigas, que hoy toleremos lo que jamás se habría tolerado en otra época de nuestras vidas? ¿Cómo sucede eso? Eso sucede porque permitimos que el mundo que nos rodea nos embuta en su molde. Un comentarista experto en el griego explica esta frase de esta manera. Dejen de asumir una expresión externa moldada según este mundo Expresión que no brota ni representa lo que uno es en su interior como hijo regenerado de Dios. Si no prestamos atención a fin de encajar y no parecernos extraños a lo que nos rodea y que nos acepten nuestros iguales, nos permitimos amplio grado de libertad en cuanto a lo que verdaderamente significa ser un cristiano profundamente consagrado. Mis dos hijos. Asistieron a universidades estatales y el menor empezó en una de ellas y luego se pasó a otra. En ambas universidades era casi el único cristiano en el equipo de fútbol. Es asombrosa la presión que se le aplicaba para que simplemente siguiera la corriente y se uniera a todos en lo que estaban haciendo. Había algunos que decían ser cristianos e iban a la iglesia el domingo, pero vivían con sus novias sin haberse casado. Mi hijo estaba tratando de figurarse todo esto y teníamos largas conversaciones. Y constantemente yo le recordaba que no podemos permitir que el mundo dicte cómo vivimos la vida cristiana. Finalmente descubrimos que la mejor manera de impedir que eso suceda es ser abierto en cuanto a la fe cristiana. Entonces lo dejan a uno tranquilo. Simplemente ya no lo fastidian. Dicen: ah, Deja en paz a Jeremiah, él es un predicador. Déjalo tranquilo. Notan lo que estoy diciendo. La Biblia dice que a fin de que podamos atravesar esta situación en la que estamos, es determinar en nuestra mente que no vamos a permitir que el mundo nos empuje a su manera de hacer las cosas. Eso es lo que sucede por todos lados. Aquí es donde se libra la batalla. Y quiero decirles a todos ustedes, padres, que tienen hijos en casa, que si no están monitoreando lo que le está sucediendo a su familia mediante la televisión, Y ahora, mediante la internet, está simplemente dándole rienda suelta al enemigo para que presione a sus hijos a hacer las cosas que el mundo quiere que hagan. Así primero que nada, tenemos que tomar una decisión radical, ¿verdad? Tenemos que decidir que vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios sin ninguna reserva. Entonces, tenemos que decidir primero que no vamos a conformarnos, sino que vamos a ser transformados. permítanme decirles la diferencia entre conformarse y transformarse. La conformación es de afuera hacia adentro y la transformación es de adentro hacia afuera. Si usted quiere evitar conformarse al mundo, tiene que atender el espacio interior de su vida y Pablo nos dice cómo hacerlo. La siguiente parte de este versículo nos dice que el cristiano debe transformarse. La palabra griega aquí es metamorfosis. El Señor quiere hacer una metamorfosis en su vida. La única manera de impedir que la forma externa de su vida sea moldeada como el mundo es cuidar que el espíritu interior de nuestro ser sea transformado regularmente, de rutina. La Biblia nos dice que esto ocurre mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Si simplemente decimos, pues bien, voy a tratar de no permitir que el mundo me amolde, Y no hacemos nada para contrarrestar eso, ya somos víctima. Si usted no pone en su corazón la palabra de Dios, si no escucha mensajes bíblicos y acumula en su espíritu la verdad de Dios, si no está escuchando las cosas que le edifiquen y fortalezcan su persona interior, a la larga la falta de toda presión interna espiritualmente permitirá que la presión externa lo empuje en la dirección que el enemigo quiere que vaya. Entendemos eso. El pastor Andy Stanley dice, amigos y amigas, ustedes pueden pasar el resto de sus vidas haciendo promesas, llenando tarjetas de consagración, hablando con asesores, pero las palabras de Pablo son muy claras. A menos que ustedes renueven su entendimiento, no serán transformados. Las cosas seguirán siendo tal como son. Note que los verbos en este versículo están en tiempo presente. El escritor está diciendo, no se dejen conformar, sino ser transformados y que este proceso se complete. La única manera de hacer eso, nos dice, es mediante el proceso de la renovación de nuestro entendimiento o nuestra mente. Así llegamos a un tercer pensamiento. Todo esto empieza con una decisión radical. Esta decisión radical es, le presento mi cuerpo al Señor. Esto continúa con una determinación radical. No voy a permitir conformarme al mundo, voy a ser transformado. Todo eso es buena teología, y es bueno saberlo. Pero ahora ponemos los pies sobre la tierra, y ahí es donde vemos cómo esto nos afecta a usted y a mí, y lo que esto significa para nosotros. Así llegamos, en tercer lugar, a una disciplina rigurosa. ¿Cuántos saben que la palabra disciplina es una palabra que está desapareciendo de nuestro vocabulario? A nadie le gusta esa palabra. Pero, noten lo que dice en este pasaje: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted es transformado por la renovación de su mente o entendimiento. ¿Qué significa renovación? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha remodelado una casa? Cuando se remodela una casa, ¿qué es lo que se hace? se saca lo viejo y se reemplaza con cosas nuevas. Por lo general se compran las cosas nuevas antes de desechar las cosas viejas, así que se tienen los artículos listos en cierto día en particular, cuando todo se ha hecho y se ha terminado de pintar, y la alfombra está en su lugar, y entonces se sacan los artefactos viejos y se les desecha, y se ponen los artículos nuevos, así se ha hecho la remodelación de la casa. Y eso es lo que sucede cuando tiene lugar la renovación de nuestra mente. Tomamos todas las cosas que previamente ocupaban ese lugar y las reemplazamos con otras que están en línea con el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios que contiene la mente de Dios, eso nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. A lo mejor usted se pregunta, ¿por qué yo he dedicado mi vida a hacer lo que hago? más para decir respecto a este tema cuando nos reunamos para el siguiente programa. Espero que usted nos acompañe. Al continuar y concluir nuestra serie, Nunca pensé que vería el día. Nos veremos el día de mañana, a esta misma hora y por esta misma estación. Espero que nos acompañe cuando volvamos a reunirnos para terminar la consideración de nuestro tema, Nunca pensé que vería el día.